Cuentos de hadas españoles La princesa y la dragona Esta es la historia de una princesa Pero no os engañéis No está esperando que la salve un príncipe azul Ella es diferente Tiene un espíritu guerrero Hace mucho tiempo El rey y la reina deseaban un hijo Así que visitaron el bosque encantado en busca del unicornio concede deseos. ¡Oh, gran unicornio! ¡Hemos venido a pedir tus bendiciones! ¡Por favor, bendícenos con un bebé! Quizá os bendiga con una hija que iluminará vuestro mundo de felicidad. El unicornio les concedió sus deseos y enseguida el reino tuvo a su princesa. El rey y la reina eran muy felices. Oh, mi pequeña, te llamaré Violet. Princesa Violet, ¡Viva! ¡Viva! A la princesa le enseñaron las artes guerreras como a un príncipe a montar a caballo, a luchar con la espada, a defenderse y mucho más se ejercitaba con regularidad y seguía una dieta saludable la familia del rey vivía en paz y armonía hasta que un día, un mensajero secreto trajo noticias de que el reino vecino había roto el tratado de paz y estaba a punto de atacar su reino Todo el reino estaba preocupado porque no tenían un ejército numeroso para luchar. El rey empezó a encontrarse mal. La princesa Violet oyó a la reina hablando con el rey. Debemos pedir ayuda al rey Tom. Su ejército puede ayudarnos a ganar la guerra. No tengo esperanza. El ejército de nuestro enemigo es muy poderoso. Ni el ejército del rey Tom puede ayudarnos. Debemos intentarlo, al menos Tienes razón, mi reina Partiré mañana por la mañana <risa> Pero padre, no estás bien Iré yo y traeré al ejército Confío en mi hija Déjala partir De acuerdo, princesa En mi ausencia El ejército deberá estar preparado para los ataques Tú... Serás el encargado de velar por el rey y la reina ¿De acuerdo? ¡De acuerdo, princesa! La princesa cogió su espada y escudo Subió a su caballo Y se puso en marcha De camino, se detuvo en una aldea Un aldeano le contó a la princesa Un suceso muy extraño No puedes ir al otro lado de la montaña Una dragona de fuego vive allí en una cueva Te devorará cuando intentes pasar por su cueva Ningún hombre ni valiente soldado ha regresado de allí ¡Oh, oh! No temo nada en el mundo Cruzaré la montaña pase lo que pase La dragona vivía allí desde hacía miles de años Pero nadie la había visto Su ardiente aliento había quemado el terreno próximo a su cueva Y allí no crecía nada La princesa valiente decidió enfrentarse a la dragona sin armas eh, eh, eh. Honorable dragona, te he traído unas flores ¿Podría quedarme esta noche en tu cueva y continuar mi viaje mañana? Tengo que salvar a mi reino Si no, este país caerá en manos crueles La dragona bajó la cabeza y olió el ramo Le conmovió tanto el regalo Que sonrió a la princesa ¡Soy Fiona! ¡Veo que tú eres feroz como yo! la primera persona que ha sido amable y me ha traído un regalo serás mi huésped por la noche le contó a la dragona su historia a la mañana siguiente la princesa abandonó la cueva y prometió regresar a los dos días honorable rey Tom ¡Nuestro reino está en peligro! ¡Necesitamos tu ejército! ¡Nos ayudarás! <risa> ¡Estúpida niña! ¡Mi ejército también nos va a atacar! ¡Ahora verás arder tu reino! El rey la capturó y la encerró en una torre ¡No debí haber confiado en ti! ¡Déjame salir! Cuando salga, lo lamentarás <ríe> El rey desconocía lo que estaba a punto de ver ¡Fiona! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Chicas al poder! Fiona rugió al rey enfadada y escupió su fuego El rey y su ejército se arrodillaron ante su presencia La princesa encerró a su tío y ordenó al ejército dirigirse a su castillo ¡Vamos, Fiona! ¡Querida princesa! ¡Nunca había conocido a una princesa tan valiente como tú! ¡Lucharemos contra tus enemigos a tu lado! La princesa Violet regresó a su castillo con el ejército y luchó en la guerra Salvó el reino, al rey, a la reina y al jefe del ejército El rey le contó a la princesa que sus hombres habían huido Y que solo el jefe del ejército había participado en la batalla y había sido capturado Bueno, Peter, ¿has pensado que quieres de recompensa? No he sido yo, sino la princesa la que ha salvado el reino y a nosotros Me ha impresionado y admiro su coraje y valor me encantaría casarme con la princesa si me acepta. ¿Qué dices tú, pequeña? Por favor, papá, me gustaría aceptar porque ha mantenido su palabra sin temer por su vida. Tuya es la princesa y la mitad del reino porque ha sido muy valiente. <risa> Peter y Violet se casaron y vivieron felices para siempre Los dos reinaron en su reino ¿Pero qué pasó con la dragona? Bueno, Fiona regresó a su cueva, que era su hábitat natural Y no volvió a hacerle daño a nadie Cultivó flores alrededor de su cueva y vivió feliz con sus dragoncitos Ha, ha, ha, ha, ha.